3 de febrero 1917 fallece Edouard Drummond, autor de La Francia Judía. Edouard Drummond, nacido en París el 3 mayo de 1844. A una edad muy temprana, tiene que mantener a su familia debido a la grave enfermedad de su padre. A la edad de 17 años, a la muerte de su padre, entró en el ayuntamiento, donde trabajó durante seis meses. Su sueño es convertirse en un hombre de letras. Se embarcó en el periodismo y entró en Moniteur du Btiment, luego trabajó con El Diable Orfour, un diario del de Hipolite de Villemessant. Trabaja junto a The Inflexible, donde revela los secretos de v i l l e m e s a n t quien lo despidió. Publica artículos en varios periódicos como La Liberté, donde maneja informes, columnas literarias, estudios de arte e incluso La Última Hora en la Legislatura. Trumont sigue siendo un cronista de arte en La Liberté desde 1874 hasta 1886. En 1880, escribió la introducción de una obra inédita titulada La Muerte de Luis XIV. Este libro está diseñado por los hermanos Antoine. Trumont es convertido por el jesuita Stanislas Dulac, quien lo alienta a escribir La Francia Judía y le proporciona fondos para crear La Palabra Libre. En 1885, Trumont publicó un folleto de 43 páginas titulado El robo de diamantes desde la corona hasta la Guardia Móvil. Llamado a la dirección del mundo en 1886, publicó en abril de ese año La Francia Judía, que es un éxito editorial con 62.000 copias vendidas en el primer año y rápidamente alcanzó la 150 edición. El libro vale para su autor, al mismo tiempo que la notoriedad, una condena con una multa y dos duelos, en particular con Arthur Meyer, director de Gaulois. Trumont luego publica: Francia Judía frente a la Opinión 1886, El Fin de un Mundo 1889, La Última Batalla 1890, El Testamento de un Antisemita 1891, El Secreto de Fourniès 1892. En 1890, fundó la Liga Nacional Antisemítica de Francia. Critica el cosmopolitismo de la raza judía, que se opone a él por el fuerte nacionalismo que defiende. Para dar más alcance a su campaña, lanza el 20 de abril de 1892 La Libre Parole, con subtítulo: Francia a los Franceses. En un artículo, acusa al diputado Auguste Bourdeau, relator de la comisión parlamentaria responsable de decidir sobre la renovación de los beneficios otorgados al Consejo de Regencia del Banco de Francia, por haber recibido fondos de uno de los miembros. Del Consejo de Regencia, el banquero a l p o n s e de Rothschild, para concluir la renovación de los privilegios. Pronto, fue encarcelado en la prisión de St. Pelagie desde el 3 de noviembre de 1892 hasta el 3 de febrero de 1893, cumpliendo una sentencia de tres meses de prisión impuesta por el Tribunal de Primera Instancia del Sena por difamar al miembro b u r d e a u Trumón revela uno por uno los nombres de políticos y periodistas corruptos y los mecanismos de la estafa del escándalo de Panamá. El escritor Maurice Barres hace referencia a él en su libro, Sus Figuras. En sus columnas, describe el sistema político, financiero como casi enteramente en manos de los judíos. Los artículos, escritos en esta ocasión, se juntan en un volumen: Oro, Barro, Sangre, en 1896. Tras los disturbios antisemitas en Argel en 1898, el agitador Max Regis convence a Drummond para presentarse en esta ciudad en las elecciones legislativas. Resulta diputado electo para Argel en mayo, y se convierte en la Cámara en líder del grupo antisemita compuesto por 28 diputados. Se opone firmemente a la revisión del juicio de Dreyfus, 1897-1898, reclama el procesamiento contra Zola y la derogación del decreto de Cremieux, 1899, apoyado por los cuatro diputados de Argelia. En 1902, lanzó el Comité Nacional Antijudío, cuyo objetivo es sustituir a la República Judía que estamos atravesando hoy, por la República de Francia, con los diputados Charles Bernard y Firmin f a u r é Es derrotado en las elecciones generales del 27 de abril de 1902, donde gana el bloque de izquierda. Luego retoma su trabajo como periodista y escritor. El 22 de febrero de 1915, se convirtió en director del periódico Le Peuple Franais. Casi ciego, Drummond murió el 3 de febrero de 1917 en su casa de Moret-sur-Loine. Su funeral tiene lugar en Saint-Ferdinand-Esternes. Edward Drummond está enterrado temporalmente en el cementerio parisino de Saint-Ouen. Sus restos fueron trasladados el 11 de noviembre de 1917 a su lugar de enterramiento final en el cementerio de Perla-Chaise. e El busto en su tumba se inauguró el 9 de junio de 1937. Irónicamente, su tumba está en línea recta con la del ladrón judío Alexander s t a v i s k y